fronteras del futuro y desde luego en el futuro una de las cosas eh, que se van a producir son muchos, muchos descubrimientos sobre el cerebro humano gracias a esta iniciativa que nos eh, va a contar ahora Javier Sevillano, muy bueno Javier hola, buenas noches hola Javi hola La próxima frontera del futuro a nivel científico es el saber qué es lo que pasa ahí arriba, saber qué es lo que pasa en el cerebro y gracias a saber eso posiblemente conozcamos casi todo. Pues si sí, el cerebro es el gran desconocido de los órganos del cuerpo humano... Y por eso hay ya varias iniciativas desde hace bastantes, unos cuantos años, que están intentando mm, desentrañar qué ocurre, qué actividad hay dentro del cerebro. Porque sabemos bastante poquito de, del cerebro, ¿no? Y, eh, sabemos más o menos cuál es su estructura, sabemos cuál es su función, pero realmente la actividad que se produce dentro del cerebro a nivel eh, neuronal, a nivel microneuronal, es, es mm, conocida en parte. Y entonces ya hay Bastante, unas cuantas iniciativas, tanto en Europa como en los Estados Unidos, que están mmm, intentando eh, conocer cuál es esa eh, actividad fisiológica que ocurre en, en, en el cerebro. Y para ello, pues eh, en Europa está el HBP, el Human Brain Project, y que se está desarrollando con vistas eh, hasta el año 20, 2023 aproximadamente. Y en Estados Unidos, pues está la, eh, la iniciativa BRAIN, Eh, que es un acrónimo exactamente, a ver si lo digo bien, de Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies, que quiere decir más o menos que investigación del cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras. Es decir, que pretenden, eh, con apoyo de la eh, administración de lo, del, del Instituto de Salud de los Estados Unidos y financiado por el Congreso de los Estados Unidos, con mucho, mucho, mucho dinero, pues lo que pretenden es eh, saber eso, poder en práctica desarrollar tecnologías eh, que hasta ahora no existen para poder saber exactamente cuál es la actividad del cerebro y así poder llegar a desentrañar y eh, en, en el futuro solucionar eh, problemas, enfermedades y lesiones del cerebro. Y una de las cosas eh, que has averiguado durante estas semanas, he estado hablando además eh, con los responsables eh, de ello, es que ese proyecto que entusiasmó a Obama tuvo mucho que ver con investigadores de nuestro país. Pues en efecto, estamos, vamos a, a descubrir, vamos a lanzar el gazapo. ¿no? Estamos intentando para la semana que viene tener al... al Personaje clave de todo esto El number, number one Sí, exactamente El personaje clave de, este, de, este de esta iniciativa Vamos a llamar la iniciativa para no confundirle con el proyecto europeo claro. Que, bueno, investigan lo mismo ¿no? Pero no es que sea eh, eh, uno que intente quitarse a otro en, en, en, Se tienen en, que en complementar ciencia, En ciencia, igual que en otras muchas actividades de, de la vida La competitividad es, es muy buena Porque a, a, en, a, al final eh, lo que se beneficia es el conocimiento humano ¿no? Bueno, el, el, la Iniciativa Brain, que en efecto está auspiciada por, por Obama, concretamente además de una forma muy curiosa porque eh, todos los científicos que eh, pergeñaron este, esta iniciativa, que en el origen se llamaba BAM, que es eh, Brain Activity Map, o es sea, un mapeo de la actividad humana, pero luego cuando Obama la hizo suya, la cambió y la dio su propio nombre, la dijo Brain. Eh, y, En, en honor al cerebro y con, eh, con este acrónimo, ¿no? eh, Ellos la presentaron a, un, a la administración Obama bueno, pues como una de más actividad, porque había varias eh, eh, cosas que quería importantes que quería impulsar la, la, la administración Obama, sin impulsar el, el, eh, el primer viaje eh, humano a la luna., si, bueno, otra serie de, de, de iniciativas científicas ¿no? y al final, la administración Obama eligió este, este proyecto ¿no? y bueno. Lo presentaron y, y los responsables se enteraron viendo el eh, en, el, el discurso sobre el estado de, de, la, de, de la Unión ¿no? eh, que, que me parece que se celebró el, el 2 de abril, creo, de 2013 y entonces viendo el discurso de Obama en la televisión se enteraron que eh, Obama estaba pronunciando palabras que ellos habían escrito en los papeles que habían enviado. Eran los, elegidos. Claro, eran los elegidos se enteraron en directo no y luego posteriormente ya sí el, el que mucha sabe, que gente desconoce nada. esa conexión claro. española Exacto. de uno de los proyectos El precursor, el, el que tuvo la idea, es Rafael juste que es un neurobiólogo que es catedrático de neurociencia y ciencias biológicas en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y es un médico de formación en español, de, concretamente de Madrid. ¿no? Se crió, se, se, se eh, licenció en medicina aquí en, en la Universidad Autónoma, en, eh, en la Fundación Jiménez Díaz posteriormente fue, a, a, creo que, al Reino Unido a realizar, bueno, ya, eh, estudios de posgrado y de tal, y bueno, allí coincidió en aquella época con eh, eh, la época de Margaret Thatcher, en la que hubo muchas, muchas restricciones a, a la ciencia también, en, en dinero. y entonces acabó haciendo el, el doctorado en la Universidad de Rockefeller, Rockefeller en Rockefeller en, en, en Nueva York. Allí coincidió con un premio Nobel, eh, concretamente creo que es con el sueco Torsen, me parece exactamente, no me acuerdo, bueno, el Nobel de medicina en 1981 y eh, por sus avances y descubrimientos sobre el, el, la corteza visual, la corteza eh, del cerebro, la parte visual. ¿no? Y entonces allí lo que hizo es eh, Juste desarrolló eh, nuevas eh, herramientas para poder investigar el cerebro y concretamente el, el calcium imaging, no eh, que es el, el eh, eh, eh, eh, se sabe que la, la transmisión eléctrica del cerebro eh, Funciona por medio de iones de calcio y entonces él desarrolló un sistema para eh, hacer... Eh que donde pasaba esos iones de calcio eh, que iluminara, es que ¿no? se iluminara en el momento en que hubiera calcio. ¿no? Que, y, y eso demostraba que en ese momento había actividad en esa neurona, en esa sinapsis. ¿no? Y entonces eh, lo que pretende, esto eh, fue hace más de 25 años, lo que pretenden y es lo que ellos transmitieron a, a, a Obama es por medio del desarrollo de estas eh, nuevas tecnologías intentar eh, no saber cómo es el cerebro, de estructura y todo eso, no tener una imagen fija del cerebro. Y además esto lo explica muy bien en, en el profesor Just, y yo espero que, que cuando le tengamos la semana que viene nos lo diga, es como ver una grandísima pantalla en la que tú estás viendo eh, dos píxeles pero la pantalla tiene 100 millones de píxeles, si tú solo ves dos píxeles de esa pantalla no te enteras de qué hay, ves algo, te quedas con de la nada, realidad. no ves nada, entonces lo que ellos pretenden es ver la, la, la pantalla entera ¿cómo? pues desarrollando estas nuevas tecnologías y eh, aplicando tecnología computerizada a, a, a este fantástico proyecto que lo eh, asemejan a su, al, al proyecto Genoma en su momento al, al poder Genoma eh, humano, y lo importante que es invertir un dinero adecuadamente. Exactamente hay mucho dinero, hay eh, aproximadamente entre 1.500 y 2.000 millones de, de dólares a desarrollar en 10, 12, 15 años es un proyecto largo y, y hay que tener mucha paciencia, pero hay mucho dinero mucha inversión y sobre todo y muchas eh, posibilidades. Mucha gente, exactamente porque hay una gran red de científicos de, de no solo en, en en Estados Unidos, que están involucrados al 100%, sino ellos están también intentando tender la mano eh, a, a otros eh, lugares donde se haga este tipo de ciencia del de, eh, cerebral, y, y que colaboren también con este proyecto, porque es un proyecto que se pretende que sea a nivel mundial. Un proyecto gracias al cual se van a descubrir muchas cosas, y que es una de las iniciativas científicas más importantes en del momento y del futuro que nos ha contado Javier Sevillano en estas fronteras, fronteras del futuro. Gracias, Javier. Hasta pronto.